Regunón, Gusti, Gustio y bienvenidas, bienvenidos un día más a Kaisho, Berriosar, el magazín de actualidad de Berriosar y Ratian. Comenzamos nuestro programa de hoy viernes 11 de enero de 2013, un programa como todos los que hacemos aquí en Berriozar Irrietian de lo más interesante. Hoy hablaremos de esa manifestación que tendrá lugar mañana en Bilbao, en Bilbo, por los eh, derechos de los presos eh, que llama el colectivo Errira eh, eh, y también el colectivo Errira de Berriozar eh, se une a ese llamamiento. Estaremos con algunos de Los miembros del colectivo herrera de, de Berriozar, eso será después en nuestro turno de entrevistas y como siempre tendremos también toda la actualidad Berriozartagra con nuestro berrión albisteak en euskera y el berrión noticias, el boletín informativo en castellano. Como siempre vendrá Jaime a refrescarnos la memoria en cuanto a cuestiones de internet, de redes sociales y de diferentes vídeos y curiosidades que va encontrando por la red. Y ya por último como todos los viernes hablaremos de cine con un nuevo estreno. Así que quedaos con nosotros en el 100.8 de FM o eneguskiplaza.net porque el Caixo Berriosar de hoy va a comenzar... ak hamaika ditun gaurko honetan os da eta hau berri on albistegia duzue berrio osarririatieren albiste emankizun emankizuna lankontuekin abiatuko dugu gaurko albistegia zehatzago esan da berri ozarko eskolako ezitzaileen kontratazio zerrendarekin aur eskolako ez izateko kontratazio zerrenda bat osatzea erabaki zuen berri ozarko udalak eta gan abennduaren amairuan egin ziren hautapen probak tira ba, behin behineko emaitzak ikusgai diraia da berriozar.es udal webgunean emaitza hoiek urtarrilaren amalauan eta amabostean hau da datorrien astelen eta aste artean aztertu dira goizeko amar terdietatik amabi terdietara burlatako iturriondo enpresa zentroan eta reabia etorbideko bat zenbakian Hala eskatu duten pertsonek euskara proba ere egina lizanen dute urtarrilaren ogei tabian goizeko bederatzietan Nafarroako Administrazio Publica ...aren institutuan, iruneko nabarreriak kaleko hogeita emeretzigarren zenbakia. Ahozko proba azkenik, urtarrilaren hogeita bederatzian eginenda, ordu eta toki berean. eta bestalde Euskara titulu ofizialak aurkeztu nahi dituztenek urtarrilaren hogeita bostera bitartean dute EPA Zabalik. Berriozarko udaletxeko auzo bulegora eraman behar agiriak goizeko sortzietatik ordu bietara. Kontratazio zerrenda aur eskolako gaztelaniazko asko lan betetzeko erabiliko da. eta lan kontuetatik irigintza albisteetara pasako gara berriozarko bizi lagun askok gogo biziz, espero zuten albiste batekin. Atzo raul maiza irigintza eta ingurunezi negoziak honetan konfirmatu zuenez berriozare etorbideko hogeita laugarren zenbakiko zorua maizuen etxean delako hori pavimentatu eginen dute azkenik 2008 garren urtetik ari ziren afera horrekin gora tabera, Nafarroko gobernuak diru partida bat onartu zuen lan Etarako, baina krisia eta murrizketen ondorioz bertan bera gelditu zen. Ba, aste arzke nonetan, subentzioa ordainduko duela konfirmatu zuen exekutiboak eta beraz lanak 2002ko lehen iruilekoan hasiko dira maizaren arabera. Entzun dezagun irigintza zinegotzia. Lo que es la Casa de los Maestros. Bueno, pues estaba dentro de las obras que financiaba el gobierno de Navarra ...pero debido a bueno a la crisis y a los recortes que estaba aplicando el gobierno de navarra pues dejaba berriozar sin, sin la subvención para poder hacer dicha obra bueno desde las es que desde el área de urbanismo hemos peleado hasta hasta, el, hasta lo vamos hasta el final para poder conseguir esta esta subvención y así nos, a, nos la hizo llegar ayer el gobierno de navarra eh, diciendo que al final nos va a dar la subvención y poder hacer la, la obra en el 2013. En el primer trimestre del, del 2013 comenzaremos la obra de, de, la, de la Avenida Berrezar 24. Horxe beraz albiste hori maisuen H ba, berrituko dure dute zonalde hori e, guzti eta beste kontu batzuetara ere Pasako gara Ernesto Prat berriozartarriak hiru bilargi laurden liburua argitaratu du berriozartargiaren lehenengo eleberria da liburuaren aurkezpena urtarrilaren hamaikan gaur bertan iluntzeko zorzite erdietan eginen da elizondoko gaztetxean aurrerantzean ere berrri ozarrien auezzteko asmoa du egileak baina aurritatarako data zehatzik ez da finkatuguk behintzt zakigu, dena den liburua auza lorrra euskaltegian herria eta bernan kale berrita bernan eta aero dendan salgai dago. Eta aste honetan ez, baina aurriengoan hainbat hitzzordu dauzkagu aurre ikusirik banka etikoari buruzko itzaldia adibidez antolatu dute berriozarko ozarko Ateneoa izeneko ausnarketa eta eztabaidarako taldeak beste itzaldi bat antolatu du gure herri honetan fiarek susstatutako banka etikoa izanen da hitzaldi horre ardatzen nagusi eta Carlos Re arituko da izlari lanetan. Itzordua kulturgunean izanen da helduden aste aste azkenean urtarrilak 16 arratsaleko 7etan Eta egun bat lehenago, tokiko elkartek antolatzen dituzten jarduerak diruz laguntzeko e, justifikazioak aurkezteko azken eguna izanen da, EPA urtagri jaren amabostean amaitzen da, eta beraz e, ba, elkarte eta kolektibo guziek e, e, egun hori dute azken e, EPA, justifikazio eta agirioiek aurkezteko diru laguntzak jaso nahi baldin badituzte, justifikazioak derri Igor izan beharko ditu jarduera bakoitzaren azalpen zehatz bat balantze ekonomikoa gastuen fakturak eta jardueraren berri emateko erabilitako euskarrien kopia bana. Eta hastelen honetan zabaldu egineen da Motxila hori bat taldeari buruzko argazki erakusketa Kulturgunean, motxila hogeita bat, dakizuenez, musika talde bat da, Down syndrome edun, amabigaztek eta sortzi voluntariok osatua, eta haien e, ba, inguruko argazkiak ikusgai izanen dituzue Kulturgunean, datorren astelenetik ostiralera, eta hain zuzen ere, ostiralean taldeak bideoklip berria aurkeztuko du, berri osarren, mue proiektuaren parte da egindako bideoklip berri hori, eta berri osar Entzunaretoan aurkeztuko dute Esan bezala ostiralean Arreatxaleko zazpietan Eta bi euroko Sarrera e, e, ba, Bi euroko prezioa izanen dute Sarrerek e, e, Izan ere, ba, honen Grabaketan, e, ba, berriozarrik Parte handi bat izan du Berriozarren grabatu zen e, Ba, zati bat, eta herriko hainbat Pertsona daude proiektuan Besteak beste, Mareako Kutxi Romero Fermin Goni eta Miriam Raskin Engainera, ba, videoklipa oinarritua dagoen abestia kutsi romerorena da, no somos distintos izen burupean. Eta labur labur bada ere, kirol kontuak aipatuko ditugu, alde batetik Los Amigos dela montaña mendizaleak taldeak, areso erritik hurbil dagoen ulizar mendira eginen du urrengo ibilaldia aldia, itzordua beti bezala goizeko bederatzietan izanen da. E, igandean eguzki plazatik abiatuta, eta bestalde aurriko egunetan aipatu dugun legez, BKAE menditaldea ere lanean asia da, 2008 federazio lizentziak tramitatzen otxalaren ama bostera bitartean tramitatuko dituzte baimenak eta agiriak e, kiroldegian jaso eta ditzak ezue hor jaso alizanen dituz, dituzue txartelak ere tramitazioa egin ostean gainera BKAE menditaldean federatutako lagunek low costika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 Eta kirol kontuetan berriozar futbol elkartearen norgeiagokak aipatuko ditugu. asteburu honetan jokatuko diren partidak zehatzago esan da. Gizonezkoen futbolari dago kionez, lehen erregional mailako taldea, leheskairuren aurka arituko da. Larun batean agriatxaleko iru terdietan hemen berriozarren bigarren maiako gazten taldeak burladesen kontra jokatuko du. Larun batean goizeko amarrretan erripagainan kadeteak A taldea, salesian ortsen kontra hariko da, larun batean ere e, goizeko amarrretan ere, baina uharten. Eta kadeteak B taldeak berriozarren jokatuko du, salesian osen kontra ere larun batean eguerdiko ordu batetan aurriak A taldea baztan izanen du aurkari larun batean goizeko amaika terdietan Elizondon eta bukatzeko aurriak B taldeak bidez harrea izanen du aurri eza larun batean goizeko amaika aterdietan berrioz harren. Emakumezkoen futbolari dagokionez kionez, regional maiako emakumezkoen talde berriozartarreak Izarriaren kontra jokatuko du, larun batean arra txaleko zazpiterdietan lizarran Eta emakumezkoen sortziko futbol taldea azte berriaken kontra jokatuko du Larun batean goizeko amarretan hemen berriozarren. Zortziko futbola zarigarela, ba, gizonezkoen zortziko futbola ere aipatuko dugu, gogoratu lau talde ditugula hemen berriozaren, A, B, Z eta D, A taldea itaroa uarteren kontra jokatuko du, larun batean goizeko bederatzi terdietan uarten B taldea, Leskairuren kontra hariko da larun batean goizeko Amarriak laurden gutxitan berriozarren eta hemen ere jokatuko du berriozaren ze taldeak xanto Tomasen kontra larun batean eta, barkatu Amarriak eta laurdenetan. De taldeak azkenik berianen kontra jokatuko du larun batean amabietan berianen. Eta azkenik, arna sartu eta futbito norgeiago aipatuko ditugu. A taldeak Irol esporten kontra jokatuko du, larun batean e, amabietan orko jenen. B taldeak atxeden aldia izanen du, Z taldea ardoiren kontra jokatuko du. Amarrretan zizur nagusian D taldea, xanzer ninen aurka ariko da. Larun batean am, ordu batetan berriozagrien eta berriozagrien ere, E taldea e, lorriren kontra amaiketan e, berriozar F, berriaken kontra, jokatuko du, larun batean amabietan berriozarren, eta G-taldeak gazteberriaken aurka ere, larun batean amabiterdietan antxoainen H-taldeak, gazteberriak izanen du aurri ez aurri ere, badiru di antxoaino eta berriozarko taldeak e, ba, elkarrikin jokatuko dutela, E, larun bat honetan amabietan H taldea gazte kontra berriozagren I taldea katxeden aldia izanen du J taldea mendil horriren kontra hariko da ordu batetan berriozarren K taldea sandu zelairen aurka hariko da amabiterdietan sandu zelain Eta bukatzeko L taldea nesken taldea agoitzen aurka hariko da Larun batetan agri lauretan berriozarren. Gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi zaigu berri egunkariarekin eginen dugun lehenik eta bein eaiotaren euskadi buru batzarriko burua biharra aukeratuko dute eortu da autagai nagusia horixe da lerroburu nagusietako bat euskara zargitaratzen den egunkari bakarrean bestelako kontuen artean errira kolektiboko kidei egindako elkarrizketa reportaje bat dago el titular honekin siglen gainetik pankarta honen atzean jendarte osoak du lekua. Eta bukatzeko beste lerroburua unabarmentzen du berriak. Kristina Goirizelaia presoa Espainiara tu duten. <totipen> Diario de Noticias hartuko dugu oraingo honetan, Lerriburu honekin zabaltzen du bere gaurko edizioan, Nafarrerako Larrialdi Agentziako langileek salatu dutenez, Larrialdietako ambulantziak lanez gainezka daude. Eta beste elkarrizketa bat Jon Garairi egindakoa, ba Herrira kolektibok okidea berau ere gizarte mailan borondateen bate egiteak gobernuak presoakiko duen jarrera aldaraziko du, hori xe Jon Garaik bestalde, ekonomia e Kontuetan labek egindako salaketa bat sunsundegiko muntaketa lerroa geldiaraztea agindu du sodenak. Bukatzeko, hauxee parlamentuaren gehiengoak deitoratu egin du atzera botatako aurrekontuak barzinak inposatu izana. <gülüyor> Gara egunkarian azkenik hause irakur dezakegu, sakanak agri eta du konpostatze sistema frantziar batean, bestelako kontuen artean, ba, biarko manifestaziori, nazioarteko babes nabarmenak, biarko itzordurako, eta bukatzeko lerroburu hau nabarmenduko dugu. Nafarroan duela hogei urte desagertutako egoerak berpiztu ditu pobrezia egoerak. ziraba hause izan da. dena gaurko egunkari irakurketari dago orain eguraldia. Eguna fresko, gaurko honetan, bi graduko temperaturan daukagu berriozaren une honetan, eta badiru di termometroek pixkatxo batean bada ere gora eginen dutela. Datozen orduetan, bederatzi graduko temperatura maksimoak izanen ditugu, edo espero ditugu, arriatxalde parterako zeruei dago kionez, lañoak estalita agertuko zaizkigu, ba jardun egun osoan zehar. Hauz izan da dena, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago zen orduetan berrioz ari gretiaren sintonian, edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Bueno, yo creo que con esta sintonía quedaba bastante claro de qué vamos a hablar, pero aún así, eh ...Jaime Egunon... ...Egunon John... ...Caixo eh, Berriozar... ...Caixo, y te dejo que nos cuentes... aquí vamos a tener de invitado... ...tú siempre me dejas la presentación... ...efectivamente... ...no, es un poco para que brilles con luz propia... ...o porque le suelo conocer un poquito más a los entrevistados... ...eso También de llevar ser. toda la vida viviendo en Berriozar... Bueno, <risa> ...pues sí, pues, muy claro. bien, sí... ...hoy tenemos aquí en nuestros estudios... Eh, ...el último día de la semana que hacemos este magazine... ...de Caixo Berriozar... ...a dos eh, personas, miembros del movimiento Errira... ...y les hemos traído hoy porque para mañana... Como ...como ya por todas y todos era conocido... Eh, eh, ...Herrira, el movimiento de Herrira... ...ha convocado la tradicional manifestación... ...la... Eh, eh, ...Iba a decir eh, Herraldo ya... ...no me suele en castellano... Gigante. ...la gigante gigantesca <risas> manifestación... ...que suele ser habitual por estas fechas... ...y que se celebra en vivo... Eh, ...en torno al asunto de los presos... ...de motivación política... ...y la denuncia de la dispersión... ...y la defensa de sus derechos... ...tenemos, como decíamos, a dos personas... ...miembros de este colectivo, que además coinciden que son, eh, a su vez, aunque no sea condición sine qua para ser eh, pa, eh, miembro de este movimiento, eh, familiares de, de presos eh, vascos. Eh, en el caso de, de Maite Laborda, Maite Egunón, tienes dos eh, hijos en, en prisión, ahora hablaremos un poco sobre sobre ellos, y en el caso de Nuria tiene compañero en prisión, a Iñaki Lerín, Nuria eh, Bartoli. Egunon. Egunon. <risas> pues nada eh, simplemente que no podemos eh, antes de hablar un poco de entrar en, en materia de entrar eh, en el asunto de la manifestación eh, comentar eh, preguntaros un poco maite eh, qué tal están eh, los hijos eh, a pesar de estar privados eh, de libertad eh, ¿cómo, cómo se encuentran en estos momentos y cómo viven eh, este nuevo tiempo político desde desde el otro lado del muro bien yo pienso que lo viven con mucha expectación ...el estar en una cárcel llena aislamiento... ...aunque habitualmente les llega prensa... ...y así siempre con días de retraso y demás... ...lo viven con mucha expectación... ...allí no tienen acceso más que a las televisiones... ...eh... ...si sí, de ámbito estatal... De ...en este caso estatal. también en la gallega... ...porque están en Galicia, también, en Monterroso, ¿verdad? ...entonces... Eh, ...tampoco tienen una información... ...pues eh, lo que suelen decir ellos... ...pues leemos entre líneas... ...no saben muy bien eh, qué pasa en realidad... Eh, ...siguen con mucho interés los, todos los movimientos que hay en, en Euskal Herria... Uh -huh. ...y por lo demás, pues bueno, están en módulos de aislamiento... Eh, ...tienen solamente cuatro horas de patio... ...en lo que pues eh, pueden hacer algo de deporte... Se tienen ahí En esa cárcel concretamente hay ocho personas y se tienen que dividir entre ellos porque el sitio físico es muy pequeño, por ejemplo, para correr, los espacios son muy pequeños, para hacer deporte. Y, pero bueno, el día a día es que yo me imagino, nunca he estado en una cárcel por dentro, pero imagino que es una vida dentro de la vida, es otra vida y entonces no por mucho que me cuenten yo no me puedo imaginar Yo solamente pienso en todas las horas que están desde la una de la tarde hasta el día siguiente metidos en una celda muy pequeña y ahí hacen su vida. Y les llegará también eh, los ecos de la manifestación de mañana, sin ningún lado, lugar a dudas, a través de algunos claro, medios de comunicación claro. y también a través vuestra, ¿no? Claro, ¿Cómo claro. viven estas muestras de solidaridad que se suelen dar habitualmente, pero puntualmente, de una manera, como decíamos antes, gigantesca eh, en este tipo de manifestaciones? Sí, eh, yo me acuerdo en la del año pasado, la del 7 de enero, que ellos, claro, como no tienen acceso más que a las televisiones y a las radios estatales, eh... Eh, en contra de lo que muchas personas creen que parece que están entre comillas como reyes y que tienen acceso a internet y todas esas cosas pues ellos no tienen más que acceso a esas cosas es que esas entonces pues según cómo se den las noticias en la radio y en la televisión ellos eh, <ríe> calculan si la información es escasa Iguales que ha sido bastante Presuponen buena. Presuponen ¿no? que el éxito de la manifestación ha sido grande. Si la bueno, ya sabéis cómo van estas cosas. Uh -huh. Entonces lo viven con mucha expectación. Yo el otro día hablaba con uno de ellos por teléfono y yo le decía, "¿Quién quién vamos a ir este fin de semana?" Y me decía, "Amá, pero que no viene nadie." Y digo, "Es verdad, que es la, la mani de Bilbo y es que no tienen visitas ningún preso." ...tiene visitas este fin de semana... ...todos los familiares y amigos... ...todos van a la manifestación de Bilbo. pero ...habitualmente si sí suelen tener visita... ...y... ...y para... ...para vosotras... ...para los familiares de, de los presos... ...y sus amigos... Eh, ...son visitas costosas... Eh, están, ...¿a cuántos kilómetros están en estos momentos?... Eh, ...pues cerca de 700 kilómetros... ...están... ...hombre... Eh, ...cuesta físicamente... ...cada vez cuesta más... ...físicamente aunque... ...en nuestro caso la carretera es buena... ...pero cuesta físicamente... ...son muchas horas de viaje... ...en eh, nuestra familia hay niños pequeños... ...no queremos que... ...queremos que estén ahí... ...que estén vínculos con sus tíos... ...entonces... ...cada cinco semanas... ...cada cinco o seis semanas... ...van los críos también... ...entonces... ...eh... ...luego está el dinero... Es, ...es un pastón lo que te cuesta... Eh, ...decidimos ir... ...elegimos y si podemos elegir... ...autopistas... ...son caras... ...pero... ...te da mucha más seguridad en la carretera... ...yo personalmente... ...a pesar de estos 11 años... ...que he estado todos los meses yendo... ...hay veces que... ...con menos... Eh, ...pues cada tres semanas sí, o es. así... Eh, cada vez me da más miedo la carretera o sea es ya no es que estén lejos al dinero que te es lo que supone para los familiares y amigos ponerte ponerte en carretera en peligro en peligro es que es una sensación como de miedo de inseguridad mhm uh -huh. Nuria, tenemos también a Nuria, seguramente ya nuestros oyentes se habrán dado cuenta de que viene acompañada, ya que no son dos, son tres las personas que tenemos hoy aquí en el estudio, eh, John, para no entrevistarle porque su edad no le permite hablar, le no, permite no sé. hacer los ruidos que está haciendo, nada más, eh, con una galleta en la boca, eh, se llama Eider y tiene a su Aitacho en Londres en una cárcel que no me atrevo a pronunciar su nombre, porque seguro que lo digo mal, tú Nuria probablemente por la costumbre lo dirás un poco mejor que yo, o peor. O peor. Yo con el inglés, nula. No, está, al principio estaba en Belmas y ahora les han trasladado a Long Lartin, que es un pueblo que se llama Ebeshan y ¿No ves cómo lo dices bien? Y, bueno, no sé, no sé. Bueno, yo. aquí suena bien, no sé. Seguro que si traemos un traductor me, no, me echan no sé. la bronca. Y... Y bueno, está en, entre Birmingham y Londres. Que son ¿cuántos kilómetros más o menos? Ni idea. Una burrada de kilómetros. Ni idea. ¿no? Solo sé que la parada más cercana de autobús para llegar a esa cárcel es está 20 minutos andando. O sea que no llegan ni los taxis. Muy bien. Eh, fue apresado hace pues el año pasado. Sí, en junio. No lleva mucho tiempo. Mm -hmm. eh, está con algún otro compañero preso vasco y no sé qué tipo de, de relación tenéis con él, si habéis tenido la posibilidad de verlo, de, de tener alguna visita, eh, bueno, es una el... situación difícil económicamente, si antes hablábamos <risas> que supone un coste sobreañadido el ir a, a 700 kilómetros, que son 700 más 700 de vuelta, 1.400, no, no nos olvidemos, pues ni que digamos ya, si está en Londres, uh -huh. eh, las dificultades que eso supone, no me imagino, para, para poder visitarle. Pues sí, estuvimos en, en una visita cuando estaba en Belmás, la cárcel la primera que les llevaron. Eh, están cuatro compañeros, están Raúl, que es de Bilbao, eh, Troitiño y luego eh, Kemen, que es de de Bilbao también, pero pero él vivía en Londres también. Entonces, eh, la primera cárcel fue un poco dura, porque eran unas condiciones bastante extremas, bastante los muchos cacheos, o sea, pues, al, a los críos les cachearon tres veces, a nosotros también, nos miraban la boca, los pies, o sea, te quiero decir que algo extraño, extraño, de verdad, y luego con perros, pero bueno, luego la visita a mí me gustó porque... Eh, le podíamos tocar, entonces, no sé, todo compensó un poco. Y, claro, viajas tantísimos kilómetros, tienes que coger un avión, tienes que coger transporte urbano, que allí es bastante caro, y para dos horas de visita luego te quedas con un sabor de boca ahí, como de, ¡jo! ¿no? Tanto sí. montaje, y bueno, que no soy la única, ¿no? Pero... Te quedas ahí con esa sensación de, jo, qué poco, ¿no? Qué poco nos han dejado. Y ahora parece ser, en esta nueva cárcel no he estado porque no, no hemos podido, porque aún no tienen concedidas las visitas, eh, pero parece ser que están en, en bastante mejores condiciones, porque antes solo podían llamar los jueves para hablar en castellano, porque no les permitían hablar en castellano. Y ni en Euskera ni, decir, en Euskera, Vamos, no. en Euskera, ni remotamente <ríe> te colgaban el teléfono directamente entonces eh, ahora sí que les permiten llamar todas las veces que quieran pero eh, claro, la, el límite está en el dinero está porque las llamadas de allí cuestan bastante uh -huh. y entonces sí que tenemos comunicación dos veces a la semana luego puede llamar también a, a su madre, entonces La, comun la comunicación ya es bastante mejor. Y luego las condiciones allí, por lo que cuentan, también son bastante, bastante mejores. Sí, sí. Eh, Nuria, ¿y cómo les llegan las noticias de Euskal Herria? Muy mal. ¿Les <ríe> llega eh, alguna noticia? No, el GARA intentamos en Belmas que les llegaría o algún periódico que les llegaría y no hubo forma. No... La cárcel no lo aceptaba. Ahora en esta les ha llegado periódicos que mandaban a ver más, pero les traen con correo de Portugal. O sea que no sabemos lo que ha pasado. Estamos ahí en vías de a ver qué ha pasado. Y muy mal, muy mal. Allí no tienen canales ni, ni, ni medianamente castellanos, vamos. Entonces es un poco... Es un poco... Luego ellos también preguntan, pero claro, ¿qué les vas a contar? Sí, pues la gente está esperando algo o tal, pero no, no, no les llegan. Las cartas, de hecho, les llegan con un mes de retraso. Mm. O sea, bueno, eso también pasa en el Estado español, en muchas cárceles, ¿verdad? Que llegan las cartas con pf, un mes e incluso sí. más tarde, ¿no? Y además, yo estuve antes de ayer casualmente con, con familiares de otros presos de, de Pamplona y concretamente pues en Algeciras en Puerto eh, las cartas en Euskera se retrasaban de 20 días a un mes entonces se han dado cuenta de que pues eh, hay la gente quiere tener igual eh, el contacto más fluido entonces se ha empezado a mandar cartas en castellano entonces ¿qué han hecho? pues que van a tardar igual ...ya les han comunicado que bueno... Maite, ...que van a eh, un poco en la manifestación... ...que habéis convocado <coughs> desde Herrera... ...para mañana en Bilbao, que es a la tarde... Sí. Eh, ...cuéntanos un poco... ...cuáles son los contenidos... ...o cuál es el lema, qué es lo que reivindicáis mañana... ...o vais a reivindicar mañana... ...en las calles de Bilbao... ...bueno, eh, Herrera nació... ...a raíz de la manifestación gigantesca... ...que hubo el año pasado en Bilbao... Año, ...el 7 de enero... Uh -huh. Entonces, eh, se vio la necesidad de que, bueno, el tema de los presos llegaba mucha gente, bueno, y lo intuíamos, sabíamos, pero bueno, aquello nos desbordó. Entonces, eh, se hizo, eh, conseguimos hacer una plataforma en la que, sin ideología política, en la que cupieran toda la gente que quiera trabajar dentro de RIRA no en vano eh, en el movimiento de ri en estos momentos podemos decir que es un nuevo movimiento poco en eh, eh. ...en consonancia también con los nuevos tiempos políticos... ...y que se, ha, se han adherido eh, nuevos sectores eh, en, la, en la defensa de, de los derechos de los presos... ...y en la defensa de, de la denuncia de, de, de su situación, de la dispersión... Eso ...y es. de la reivindicación de tomar nuevas medidas en estos nuevos tiempos. Exactamente. ¿no? ¿Cómo recibís eh, estos nuevos estas nuevas adhesiones a los que lleváis eh, tantos años... ...reivindicando eh, el cumplimiento de la ley o el cumplimiento de, de la defensa yeah. de... de estos derechos básicos incluso eh, leemos en la prensa estos días como Pilar Bardén, Guillermo Toledo, Federico eh, Mayor Zaragoza, eh Joan Tardà, o sea, y otros muchos sí. que en el ámbito internacional y concretamente en el ámbito del Estado español sí. eh, están adhiriéndose a esta manifestación, están apoyando los manifiestos que, que presentáis eh, son personas, la mayoría de ellos del mundo de la izquierda sí. eh, entendido como un amplio espectro de, sí. de la izquierda eh, pero personas muy referenciales y muy sí. conocidas en el Estado español ¿Cómo recibís este, estos apoyos? Yo, como familiar y como miembro de Rira, yo pa, estoy súper agradecida. Ya no son personas relevantes en el mundo cultural, eh, artístico, también son grupos grup grupos de barrio, de Madrid, ahí tenemos bastantes apoyos, eh, gallegos, catalanes... Mm. Se ha notado también esa, ese apoyo, muy especialmente eh, en Ipare, Euskal Herria, en el Estado francés, sí que ha habido un, un vuelco en cuanto a esos apoyos que tradicionalmente solían tener las asociaciones de, de familiares de presos, sí. y parece que, que sí que ha habido muchísimo más eh, apoyo de últimamente en el Estado francés, Y, sin embargo, en Egoalde, en Ego Euskal Herria, no se ha visto tanto ese ese apoyo por parte de otros grupos políticos. ¿no? En el Estado francés sí. hemos visto eh, representantes del eh, Partido Socialista sí. y de otros partidos políticos alejados de lo que históricamente han sido eh, los partidos que apoyaban los derechos de los presos, que sí que esta vez se han sumado a las últimas convocatorias. Y, sin embargo, en Egoalde pues, no ha ocurrido así... Eh, ¿Por qué veis esta, esta diferencia entre un territorio y otro? Es que yo lo que pienso, eh, personalmente, creo que la culturilla eh, democrática creo que es diferente, mm. por mucho que eh, pertenezcamos al mismo pueblo. Es diferente. Yo creo que en Iparralde, por ejemplo, el revulsivo de Aurora Martín o sea les ha movilizado mm -hmm. una barbaridad. O sea... Eh, yo creo que ni al eh, los socialistas de el Partido Socialista francés de de Iparralde nunca hubiese eh, los miembros eh, nunca hubiesen pensado que Aurora y Martín la trajesen aquí, la metiesen a la cárcel mm. por trabajar en política. Eso yo pienso que ha sido una especie de revulsivo sí. de decir, "Oye, ¿qué está pasando aquí?" Porque cuando hablabas de los presos ...decía, nada más... ...pero ahora es que... ...luego está el tema de la doctrina Parot... ...que es muy fuerte... ¿eh? ...que una persona que esté veintitantos años en la cárcel... ...espere salir, por ejemplo... ¿eh? ...es un ejemplo, el 11 de marzo... ...que no le digan nada... ...que esté su familia esperándole... ...y que el 11 de marzo le digan... ...no, no, tienes aquí... ...que te vas a quedar diez años más... ...y... Mm porque te han aplicado la doctrina Parot. Una o, doctrina que está cuestionada ya en los tribunales en los internacionales los tribunales de, de derechos, derechos humanos, humanos y que el gobierno español ha recurrido, no ha aceptado, no ha cumplido, de momento la ha recurrido, aunque sea firme y tendría que haberla cumplido, y que se está a la espera de que de que la gran sala del Tribunal Supremo de Derechos Humanos de Estrasburgo eh, mm -hmm. decida sí, definitivamente que es el cuándo de se espera... El 20 de marzo eh, esperamos que haya una resolución en el caso de Inés del Río, una chica de Tafalla. Uh -huh. Y no sé, esta chica tenía que haber salido hace mucho tiempo, pero bueno, tiene otra doble condena. En base a eso está esperando, no. sí. esperando Troitiño, porque bueno el Estado español pidió un poco más de tiempo porque... Londres... Sí, tres el caso del de preso de Nostierra, no que ya había cumplido la Eso condena, es. le dejan en libertad pero luego intentan eh, a, enseguida volverle a detener para para, eh, para que ingrese en prisión a cumplir mm. más años de los que estaba condenado, sí, sí. ¿no? Mm. Sí, cuando la detención en Londres fue alucinante porque ellos mismos decían, pero si este hombre ya ha cumplido la condena, ¿qué esperamos, no? Entonces yo creo que hayan estado esperando un poco a ver qué es lo que decían con este caso, con Inés, y bueno, el lunes tiene el juicio a ver qué es lo que sale, están bastante esperanzados así que... Sí, no, no parece que esta situación se pueda alargar mucho más en el tiempo pero eh, cosas ya. más difíciles han visto, ¿no? Con... Sí, se han visto cosas más difíciles, pero las sensaciones de que bueno, yo voy a cumplir de Europa, pues por ejemplo pagar la deuda <risa> y si me dice que tengo que sacar a esta gente que está que está en una doble condena Pues me lo pasó y además es que te lo dicen claramente que, que no lo van a hacer luego ya veremos lo que pasa y hay otro tema también que no se me gusta que no me gustaría olvidarme que es el tema de los presos enfermos bueno quiero decir que en la en situación eh, a doctrina parot eh, actualmente hay 80 presos que se le han aplicado que se espera que se Claro, hay presos que van cumpliendo condenas, entonces que se les vaya aplicando a otros más y luego está el tema de los enfermos. Eh, Maite, ayer vimos en prensa cómo eh, se hacía un análisis pormenorizado del número de presos que había y se llegaba a la conclusión de que si se aplicase la legislación vigente, uh -huh. la mitad de las personas que están privadas de libertad que, que pertenecen al denominado colectivo de presos sí. políticos vascos tendrían que estar ya en sí. en, sí, sí, en sí. libertad es decir, que sí. sin aplicación de ninguna amnistía ni de ninguna la, medida la, la. extraordinaria líneas, en este líneas, momento político sí, sí. el Estado español lo tendría como bastante fácil sí, aplicando sí. la ley como suelen decir, para ya de un plumazo eh, sí, sí. Eh, la mayoría presos, un 50% exacto, del problema, son ¿no? ...son rehenes de... ...sí, sí, sí... Eh, ...para ir terminando la, la entrevista... Eh, bueno, no, volvemos un poco a la manifestación de mañana Todavía, supongo, habrá alguna posibilidad De, de apuntarse a esos autobuses A esas eh, eh, quedadas que, que soléis hacer habitualmente Para ir a, a la manifestación eh, No sé si tenéis algún dato De más o menos eh, si está yendo como otros años Si va a ser tan colosal como la del año anterior Que se decía eh, Aquí en Berriozar también se hizo una apuesta está eh, hace unas semanas eh, una, un, una compañera vuestra nos comentaba que que teníais eh, pues una, una gran expectativa de que, de que este año iría todavía más gente que otros años a la manifestación eh, no sé cómo está el tema y si queréis hacer o, por último algún llamamiento o alguna eh, o... bueno eh, yo lo que sé que a nivel de nafarroa no de iruñezría y Eh, creo que salen de 10 a 12 autobuses más que el año pasado. Uh -huh. eh, de Berriozar sale un autobús que se llenó enseguida. El otro día nos pedían 15 plazas más. Bueno, pues entre... Son señales de que sí. va a ser una manifestación diferente. Vamos Eso a ver, ¿no? es. Eh, bueno, pues al final nos hemos teni... es muy difícil ya buscar autobuses porque ya sabes que mucha gente espera a última hora A apuntarse a estas cosas, entonces ya, pues es que buscar autobuses es difícil. Y, no sé, nos estamos organizando con coches, con camionetas. En otros barrios y ese sé, sé que Don Ivane, por ejemplo, saca tres y va a sacar un cuarto compartido con el Valle de, de Olza, pero al final, como ha salido mucha gente del Valle de Olza... Van a sacar su propio autobús. Van a sacar su propio autobús. En cualquier caso, entonces, hay a todas señales, las personas... Muy ah. concretas es que dices, ostras, va a mm. ser muy grande esto decía que podemos eh, acabar esta entrevista haciendo un llamamiento a todas esas personas que puedan estar interesadas A que acudan a la concentración de hoy a las 8 de la tarde, como todos los viernes eh, soléis organizar eh, frente al Ayuntamiento del Pueblo Y si se tiene interés, pues que ahí tendrá la posibilidad de quedar con otras personas, ¿verdad? Exactamente Pues muy bien, eh, Nuria, eh, Maite Y que mañana acude a todo el que pueda Es Kerry Casco por, por estar hoy aquí con nosotros y comentarnos eh, todo lo referente todo lo relacionado a la manifestación de mañana en Bilbao y hasta la próxima pues agur, agur. agur. El 11 de enero de 2013 comenzamos nuestro Berrión Noticias, el informativo de hoy, con cuestiones de empleo, más concretamente de las listas de aspirantes al puesto de educador o educadora de la Escuela Infantil. El Ayuntamiento de Bergezar acordó elaborar una lista de contratación para el puesto de educador o educadora en la Escuela Infantil Municipal. La primera prueba de selección tuvo lugar el pasado 13 de diciembre. Pues bien, los resultados ya están disponibles en la página web municipal www.berrión.org www.verdezar.es. La revisión de esos resultados podrá realizarse los días 14 y 15 de enero de 10 y media a 12 y media de la mañana. La Agencia de Empresas del Centro Iturrondo de Burlada en el número 1 de la avenida Villava. Ahí se puede también consultar. La prueba de euskera para las personas que la han solicitado se realizará el día 22 de enero a las 9 de la mañana en el INAP Navarrería 39. Y por último, la prueba oral tendrá lugar en el mismo lugar y horario a un que el día 29 de enero las personas que hayan optado por presentar un título oficial de Euskera pueden hacerlo hasta el 25 de enero, de enero, sí, en la oficina de atención ciudadana del Ayuntamiento calle 7 de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y de empleo pasamos a urbanismo con una noticia que muchos vecinos y vecinas de berriozar llevaban esperando años. En breve comenzarán las obras de pavimentación de la zona de la Casa de los Maestros. Según nos confirmaba ayer el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Raúl Maiza, el gobierno de Nafarroa ha resuelto conceder la subvención necesaria para cometer la obra de pavimentación de la avenida Berrizar 24, conocida como la Casa de los Maestros o las Casas de los Maestros. Se trata de una obra que se ha dilatado en el tiempo por la tardanza del gobierno foral en hacer efectiva estabilidad partida, que ya estaba aprobada en octubre de 2009. Finalmente, la resolución del Ejecutivo prevé la aportación económica máxima que se preveía, es decir, 170.719 170 euros. En palabras del concejal de Urbanismo, las obras podrían llevarse a cabo a lo largo de los próximos meses. Te oímos, escuchamos a Raúl Maiza. Lo que es la Casa de los Maestros. Bueno, pues estaba dentro de las obras que financiaba el Gobierno de Navarra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 Hablamos ahora de literatura, de una obra literaria que acaba de publicar un autor Berrio Zartarra. Iru Laurden, que podríamos traducir como Tres Cuartos de Luna. Es el título de la novela que acaba de publicar el escritor Ernesto Prat. El Berrio Zartarra, afincado en Bactan, presentará su ópera prima mañana a las ocho y media de la tarde en el Gasteche de Elizondo, aunque también se llevará a cabo una presentación aquí en berriozar de la que daremos de cuenta, aunque en una fecha que todavía, por eso no lo decimos, eh, no está sin concretar. La novela está ya disponible en el Euskaltegi AEK, el lanzador de AEK, en los bares Herria, Herria y Kaleberri y en la tienda A0. Y en cuanto a las actividades de cara a la próxima semana, tenemos una charla sobre la banca ética organizada por el Ateneo de Berriozar. El Grupo de Reflexión y Debate Ateneo de Berriozar ha organizado una charla sobre la banca ética de FIARE. El preveniente será Carlos Rey y la conferencia se dará en el Culturgune el miércoles día 16 de enero a las 7 de la tarde.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 auditorio de Berriozar el próximo sábado 19 de enero. Esta presentación tiene que ver con, en parte, con la grabación del Libdu que se hizo ya en berrezar También participaron varias personas de la localidad en dicho proyecto, entre otros el mencionado Cuchi Fermingoñi o Miriam Razkin. El acto comenzará a las 7 de la tarde y la entrada costará 2 euros. Al mismo tiempo se va a exponer una serie de fotografías sobre el grupo del 14 al 19 de enero en el espacio Culturgunea. Y pasamos a la actualidad deportiva. Este mismo domingo, los Amigos de la Montaña han organizado una salida al Monte Ulizar. El domingo, día 13 de enero, los Amigos de la Montaña marcharán a la localidad de Areso para ascender a la cima del Monte Ulizar. La cita, como siempre, será a las 9 de la mañana desde la Plaza eguski. Y otros que se han puesto también a trabajar, aunque no en una marcha montañera, son los de BKM Enditaldea, que están tramitando las licencias federativas y están preparando también un curso low cost. Así es, como en años anteriores, BKM Enditaldea ha comenzado la tramitación de licencias federativas de 2013 para el año en curso. El Club de Montaña Local tramitará las licencias de todos los montañeros que estén interesados hasta el 15 de febrero. También, por otro lado, este año, como novedad, todas aquellas personas que se... De... Federen con BKE podrán realizar un curso de low cost por tan solo 20 euros. Y después del parón navideño vuelve el fútbol a Berriozar. A continuación os ofrecemos los señalamientos del Berriozar Club de Fútbol. Empezamos por fútbol masculino y por el equipo de primera regional que se enfrentará a Lezcairu el sábado día 12 a las 3 y media de la tarde aquí en Berriozar. Y también el sábado los de segunda juvenil jugarán contra el Burlades en Ripagaña a las 10 de la mañana. El cadete A hará lo propio contra el Salesianos el sábado a las 10 de la mañana en Huarte. El B también se enfrentará a Salesianos pero aquí en Berriazar a la 1 del mediodía. Y el infantil A jugará contra el Bastán el sábado a las 11 y media de la mañana en Elizondo. El B lo hará contra Videz pero aquí en Berriazar a las 11 y media. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de regional femenino de Berriozar jugará contra Lizarra el, el sábado a las 7 y media de la tarde en Estella, en Lizarra. Y nuestras chicas de fútbol ocho lo harán contra Gasteberriac, aquí en Berriozar, a las 10 de la mañana. Siguiendo con fútbol 8 masculino, recordar que hay 8, oh, perdón 8, no 4 equipos en Berriozar, A, B, C y D. El equipo de fútbol 8A jugará contra el Itaro a Uarte el sábado a las 9 y media de la mañana en Uarte. El B lo hará a las 10 menos cuarto de la mañana, pero aquí en Berriozar y contra el Escairu. El C jugará contra el Santo Tomás aquí en Berriozar el sábado a las 10 y cuarto de la mañana. El D lo hará fuera en Beriaín contra el Beriaín a las 12 del mediodía. Y el D... Eh... Per, eh, perdón eh, me, Sí, sí, me, me, me he equivocado me, me, de, de resultado, me parece Tanta letra es normal, eh, Sí, no sé ya por cuál íbamos, si por el 8D O por o estábamos ya con los de No, ya hemos Futbito. acabado eh, Efectivamente, pasamos ya a los de Futbito eh, Que son unos cuantos eh, Y marean un poco todas las letras y Cojamos los aire El Berriozar A jugará contra el Quirol Sport El sábado a las 12 en Orcoyen El B descansará El C jugará contra el ardo y El sábado a las 10 en cisur Mayor El D lo hará contra Sanz El a la 1 del mediodía. El E jugará contra el El el sábado a las 11 en Berriozar. El F jugará contra Gasteberriak aquí en Berriozar a las 12 del mediodía. Y contra el Gasteberriak jugará también el G el sábado a las 12:30 en Ansoin. Y parece que nos vamos a enfrentar a todos a, a Ansoin este fin de semana porque el H también jugará contra el Gasteberriak aquí en Berriozar a las 12 del mediodía. Mientras que el Berriozar y tendrá descanso este fin de semana. Y el J jugará contra Mendillorri en Berriozar a la 1 del mediodía. El K jugará contra el Sandu y el sábado a las 12:30. En San Jorge Y el L Que son las chicas Jugarán contra los de Ahoiz Aquí en Berguezar A las 4 de la tarde Como de costumbre Bueno, Jaime, me parece que hoy unos pocos titulares vamos a tener que dar de forma muy concisa, muy breve, porque andamos mal de tiempo. Así que cuéntanos qué dice hoy la prensa. Pues comenzamos el repaso a la prensa digital con Diario de Noticias. Ya son más de 60.000 los navarros que sufren o están en riesgo de exclusión social. Eh, Navai impulsa el apoyo de la Cámara al extrabajador en huelga de hambre desde el pasado día, ya 17 de diciembre, del po de Portland, Epi Maripol. El PSN ve con inquietud el seguidismo de Barcina al PP y le pide que se aleje de la política de recorte. Seguimos con Diario de Navarra. Los atropellos mortales en Navarra casi se triplican durante 2012. Las farmacias esperan con preocupación una nueva ley para liberalizar el sector. Los partidos dispuestos a publicar el patrimonio de los parlamentarios. Música Y por último, el periódico Garabildu pide explicaciones de Goicoechea. es la consejera de Economía del Gobierno de Navarro sobre el presupuesto impuesto. Sacana se interesa por un sistema de compostaje francés. La pobreza resucita situaciones erradicadas en Nafarroa hace 20 años. Y es que habla de familias viviendo en vehículos. Han vuelto eh, en 2012 este tipo de hechos, según denunció la Red Navarra contra la pobreza y la exclusión. Es que ricasco Jaime por esos titulares de prensa y es hora ya de dar la información meteorológica. Una mañana fresca, la de hoy con 2 grados de temperatura, aunque los termómetros subirán hasta los 9 grados de máxima que se esperan para esta tarde. En cuanto a los cielos, permanecerán nublados durante toda la jornada y parece ser que de cara al fin de semana podríamos tener lluvias e incluso nieve.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 Jaime, y no le vamos a dejar sonar ni a la sintonía de la sección de cine porque vamos a terminar con ello y... Se cuenta a todos nuestros oyentes que esta no es la sintonía de Sarean no, de Que Sarean. nos la vamos a cargar <risas> directamente hoy porque no nos da tiempo aunque está preparadita y como... Bueno, pues para el lunes. Como ¿eh? el queda? lunes lo, vamos a volver, pues igual si nos parece la ponemos el lunes hmm. eh, Lo que sí vamos a hacer es ver los estrenos de este eh, fin de semana o por lo menos uno de ellos y cuál es el que nos recomiendas hoy. Hoy hemos salido He elegido eh, en los cines eh, de la avenida Bayona, de los Golen, eh, la película Amor, que se va a estrenar y que es una película francesa, uh -huh. que tiene muy buena pinta, eh, habla de dos eh, personas que ya han cumplido los 80 años, es decir, de dos, eh, es muy gracioso porque dice, dos personas eh, que son dos profesores de música clásica ya jubilados, pues si no están jubilados a los 80 años, ya me dirás todo a mí, aunque bueno, vete a saber, vete a saber, vete a, vete a saber, saber ¿no? ¿no? y toquemos madera Eso es pues bueno pues son dos personas que para la edad que tienen pues tienen tienen una O sea, están muy preparados intelectualmente de una gran cultura eh, que no me se me entienda mal quiero decir que han tenido la oportunidad de estudiar cuando muchos han, que tienen 80 años a día de hoy no han tenido esa oportunidad de estudiar y de prepararse no eh, su hija también se dedica a la música y vive pero vive fuera del estado francés con su familia y un día pues, eh, eh, bueno pues Anne, que es la, la parte femenina de, ese, de esa pareja de ancianos sufre un infarto suf sufre un infarto Y al volver a del hospital, eh, bueno, pues un lado del cuerpo se le queda paralizado. Es decir, una situación extrema, ¿no? El amor que en su día, pues unió a esta pareja durante tantos años, pues se verá puesto a prueba. Y, y bueno, el título mismo lo dice, ¿no? Mm. Amor. Entonces, eh, al que... o a la pers las personas que les guste este tipo de, de historias, pues bueno, pues eh, es tiene... Como decimos eh, buena pinta mm -hmm. la película yo tengo que decir que mi hermano que vive en, bueno en otro país europeo también ya la ha visto me dijo que estaba muy bien esta película me la recomendó que era muy triste pero que, que estaba que era muy recomendable así que con esta recomendación eh, os vamos a os vamos a dejar mm -hmm. pues, si te parece yo podemos escuchar el es, tráiler lo escuchamos antes al entrar me acordé que de pequeña os escuchaba hacer el amor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 no vas a estropear tu imagen ahora que has llegado a la vejez pienso cuidarme <risa> pero cuál es mi imagen a veces eres un monstruo papá te has vuelto loco siéntate no no quiero sentarme ah. ¿qué ocurre aquí Os tírala viernes, eh, como todos los viernes, hemos terminado con cine y ya pues eh, nos vamos eh, un, con la hora un poquito cumplida, pero yo creo que al final ha, ha dado de sí toda la hora. Hemos... Para las repeticiones ya haremos algún recorte por ahí. Sí, como suelo tener que andar hora, ahí haciendo... <ríe> macramé para, para poder eh, ajustar los, los minutos, pero bueno eh, al final eh, yo creo que nuestros oyentes también lo agradecen que quitemos todo lo... Necesitemos más super. horas de radio John. Sí, bueno, po podría ser, lo que no nos da es, es la vida no para, para hacer tantas horas de radio Eh, lo dicho, bueno, pues que nosotros nos vamos ya, volvemos el lunes a partir de las 9 de la mañana aquí en Berriozar Irriatia en el 100.8 de FM o en guzkiplaza.net y ya no nos queda nada más que decir, así que agur Jaime. Despedirnos, agurjon. Agur Berriozar. Agur, Berriozar.